¡Soy muy asociados! ¡En calcio y e asociati! ¡Y ya empezó! ¡Soy muy asociados! listo. ¡Tay, tay, tay, tay! sean todos ustedes bienvenidos a este nuevo programa, este podcast de fútbol y asociados. No queremos que se vayan, señores y señoritas, queremos que se queden aquí para escuchar el gran análisis futbolero que les trae fútbol y asociados, fútbol ecuatoriano, fútbol del exterior, hay mucho que contarles, mucho que decirles, que analizarles, y estamos aquí pues ya listos y dispuestos para Desenfundar todo nuestro conocimiento ¿eh? Y ha sido un día muy movido llego saludo Tremendamente movido, lengua afuera hermano <risa> Sí, saludo a todos, Eddie, ¿cómo estás? ¿Cómo están amigos, amigas? Bienvenidos Por un si programa usted no lo nuevo. sabe no Yo me soy dices. Edison Guapaz Zambrano eh, Me portaba muy patán al no presentarme y no presentarte a ti Un gusto como siempre, y les reitero para todos ustedes el saludo, soy Calero. este es el podcast, mucha actividad, este, este fin de semana, hoy a media semana, sudamericana, fútbol local, todo eso les vamos a retratar en este programa y les vamos a repasar lo que tenemos para hoy en los titulares. No sin antes recordarles que estamos aquí gracias al buen Electro Supplies... Y como no, gracias a Metal World, porque Metal World es asesoría en software y hardware, siempre a la orden Metal World, soluciones, consultoría, Metal World. No se y como los decía, Electro Supplies, Edi. No no Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido en electrosupplies.net. Ya lo sabes, Si por ahí requieres una nueva, una nueva batería, un nuevo cargador para tu celular, para tu computadora, portátil, los cables USB, puertos para que funcionen bien, tu iPod, tu iPhone, todos los artilugios electrónicos y demás Y los repuestos automotrices que no encuentras en el mercado local, electrosupplies.net Y es tiempo de irnos con los titulares en Fútbol y Asociados, regresamos en poquísimo Poker ecuatoriano en la Copa Sudamericana! Cuatro de cuatro siguen con vida los cuadros ecuatorianos. Los cuatro clasificados octavos de final de Copa Libertadores en épicos y dramáticos partidos. Los vamos a analizar y describir todos, todos, todos, porque ha sido una magnífica semana para el fútbol ecuatoriano. Y wow. también el fútbol ecuatoriano, en el fútbol local el torneo de serie A tiene un líder, un líder de celeste, un líder ambateño, es el Macará de Ambato que ha dado el gran batacazo el día de hoy al vencer a Liga les vamos a hablar de la fecha once y de la fecha 10. cómo van las posibilidades para cada uno de los equipos integrantes de la máxima categoría del fútbol ecuatoriano Ya arrancó el máximo torneo de clubes, la Champions League. Está Antonio Valencia representándonos como siempre y es una semana muy futbolera en general. Vamos a hablarles prácticamente todo de fútbol, pero de diversos criterios, de diversas latitudes. Es tiempo de comenzar ahora sí con Fútbol y Asociados, el podcast semanal, el gran podcast futbolero del Ecuador. gana gente y les mueven los pies. Baterías marchantes, ch guitarras, ch -ch -ch guitarras afiladas, Voces escépticas que cantan de política. Bom bom bom es mejor que te boten. Hoy ya nos ha llegado Resay. a Regresamos de Fuel Asociados, gracias al aguante de Metal War porque Metal War World... Es asesoría en software y hardware, siempre Metalware. Metalware que es... Consultoría, diseño web, soluciones inmediatas, siempre Metalware, hardware y software.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 Estamos entonces Copa Sudamericana Eddie Así es, arrancamos la otra mitad con lo más de la gloria. Ah, no le publicites, vale? ¿Qué? Bueno, así es como se le, yeah, le patrocina yeah, yeah, comercialmente en... ese tipo de de nombre, ¿no? Se, se lo just, la cadena que transmite para nuestro continente Fox Sports ha popularizado ese eslogan. sí si es bonito, es un poco épico. Es para no dejarle atrás con el gran torneo y muy antiguo que es la Copa Libertadores, y bueno, esta semana ha sido extremadamente provechosa para el fútbol ecuatoriano, todavía eh, las rotativas y demás no paran de asombrarse ante eh, la, la gran actuación de los clubes ecuatorianos, eh, co como decía un buen amigo de la casa, un reconocido periodista uruguayo, Paco Fernández, respondiéndome a un par de tweets eh, Ecuador se lleva los cuatro de la mitad de los cupos de octavos de final destinados a los entre comillas países pobres, o sea, los que no son Brasil y Argentina. De esos ocho, cuatro son ecuatorianos. Mm. Eh, y esto es increíble, ¿no? y claro, eh, salió con una frase muy uruguaya, ¿no? Eh, ¿Qué dijo? Te la digo, que los parió? <risa> y, y, y bueno, la, la, la cosa es que eh, si el fútbol ecuatoriano ha dado... Eh, muestras de, de lo competitiva que es nuestro nuestro torneo, es eh, competitivo torneo más bien dicho. Eh, poniendo a todos sus equipos que en un inicio clasificaron ya en estas instancias, también eh, veamos que ciertamente, y, y esto es bueno recalcarlo que ninguno de ellos es Liga de Quito, el Liga que había sido el equipo más famoso, el que había conseguido más glorias, no es solo cuestión de ellos, no es, no es que nomás espontáneamente un gran equipo. Tiene este fútbol y ya Hay más representantes eh, Dispuestos a ponerle al, La bandera tricolor en alto eh, Empecemos con el partido Que te debe estar picando la lengua Por hablar Oye, eh, también pero bueno A propósito de lo que dices Yo quería mencionar algo también Vaya un, un, con su a, discurso a, a, a cop, No sé, acoplar mi Mi criterio Y es que si sí es cierto no Lo de Lo del momento del fútbol ecuatoriano, pero también hay que ver que nuestros representantes normalmente son los que mejor están en el momento y los que mejores resultados han conseguido en este campeonato y en el anterior. Es Así decir, es bien, es bien. ahí está campeón ecuatoriano, ahí está ganador de primera ronda, primero, segundo y tercero, los que estarían en teoría en un mejor momento hasta el día de hoy. Entonces Ecuador le da una importancia... Relevante, realmente notable a este torneo Es algo que ya contigo lo hemos dicho Pero vale la pena recalcarlo Le y... paramos mucha más bola Ajá. a la sudamericana y, entonces, eso Sí, es, es muy lógico que, que se den los resultados como se están dando Mientras otros países hacen un poquito esto más con como para darle chance a otros equipos Claro, el caso de Perú, por ejemplo, que manda cuartos, quintos representantes Eh... Colombia lo mismo, de pronto Uruguay, así igual la cosa es que bueno, veríamos entonces si es que esto podría cercanamente repetirse el próximo año, ya que Ecuador va a mandar, va a clasificar sus representantes en este mismo torneo el va, los representantes van a ser los finalistas de del torneo y, y también producto de los repechajes o sea todo se va a de, de, definir en este 2012, pero bueno, voy bien por el fútbol ecuatoriano, vamos con el, el choque que finalizó hace un par de horas y que lo vas a relatar con gusto, el, el Barcelona Cobreloa candidato al partido más bonito del año eh, para mí eh, internacional, seguramente en estos premios que suele hacer la cadena Fox se lo nominará candidato fuerte a ganar este Barcelona 4, cobrelo, cobrelo a 3, un partido épico, partido que tuvo toda clase de emociones, de drama, de, ¿qué se puede decir? A lo Barcelona, como en los viejos tiempos, para la hinchada amarilla, sufriendo, sufriendo, pero ganando y con espectáculo y, y, y, y con apoteosis. Un lindo partido, en verdad. Eh, arrancaba muy bien para el cuadro Amarillo, seis minutos y ya empezaba a ganar un golazo de Michael Arroyo que hoy se destapó con dos cañonazos impresionantes. El primero eh, a borde del área de las dieciocho yardas, disparo rasante, esquinado imposible para el meta palos, 1 por cero para Barcelona enseguida, enseguida nomás llegaba el empate, descuido defensivo amarillo, llegaba el, el tanto de la igualdad de José Luis Díaz. Uno por uno a sufrir, señores. Sí, ya antes de eso había un muy buen preámbulo de hinchada en, en las gradas, se había dicho un día antes del juego que se había vendido ya el 50% de la taquilla, es decir, al menos cerca de 30 mil espectadores estaban asegurados para llegar al al Monumental, parece que sí fue superior a eso a la cantidad, no sé, por ahí unos 35 mil tal vez... Eh, que es bueno, es un marco muy interesante tomando en cuenta el horario que es un poco complicado y parecía ser que Barcelona se empezaba a contagiar de esa, de esa algarabía que había en, en sus hinchas porque a pesar de que llegó el empate pronto Barcelona lo empezó a meter a Cobreloa en su cancha y es que había planteado y según se sabe se practicó mucho durante la semana esa línea de cuatro más bien Tratando de priorizar el manejo en media cancha con apenas un volante de equilibrio como es Amasa y el res, el resto más bien volantes mixtos y muchos de ellos más bien ofensivos. Tratando de hacer una especie de 4-1-2-1-2 eh, sería tu más Un número bien. de teléfono. ¿No es cierto? <risas> ¿Qué ¿Qué es de eso? A ver, aquí, aquí tenemos un pequeño problema Me parece, ya les voy a A mis compañeros De de Data Factor Y ya les voy a Les voy a caer un poquito ¿Qué ha sucedido? Bueno. Porque se ha se comido Se ha comido la alineación Porque Brian de la Torre Fue eh, el, el inicial en esta no, eh, no. En este partido Fue Brian de la Torre, pues claro Este, no Ah, no, sí, sí, sí, fue de la tarde Luego entró al cambio Saucedo Y entró Michael Jackson ¿Dónde, ¿Dónde está Saucedo? Cambio, sale Entra Ferreira Y Saucedo no, pues, A ver No, pues Saucedo no entró de, de titular No entró de titular, pero sí salió Sí me acuerdo que salió Entró al cambio Saucedo Entró al cambio Saucedo Sí, Eddie. eso habían Aquí. anunciado de inicio que iba... Que iba... Aquí se me han comido bastante las cuadras, mis muchachos. Bueno, ya les voy a... En fin, te decía. Eh, entonces planteó así Barcelona, haciendo más bien línea de cuatro. Y termina haciendo varias variantes tácticas sobre la marcha del partido porque como te decía, cambió simplemente el ritmo, Barcelona lo puso contra su arco a Cobreloa, lo peloteó de repente ya marcó la segunda con una jugada espectacular de Díaz que se llevó más o menos de 5 o 6 jugadores justo cuando se necesitaba su calidad su técnica individual apareció, habilitó arroyo, arroyo un disparo con chanfle como decimos y se incrustó en la meta de palos, que nada pudo hacer ...un golazo realmente... ...Barcelona ganaba 2-1... ...posterior a eso... ...vendría la anotación de... Eh, ...de Jairo Campos... ...así es... ...el 2 el por 1 de Jairo Campos... ...tras un tiro de sí, esquina... Es... ...un poquito raro ese gol... ...le rebota a Campos... ...más que intentar hacer la proyección ofensiva... ...pero bueno la intención valía... 2 por 1 para Barcelona... Sí, de ahí vendría otra vez un gol de Arroyo, y parecía que con eso ya Barcelona se iba a llevar el juego, ¿verdad? Este golazo de, de También, no, de, ambos de Arroyo, son muy buenos a, goles, ambos dos disparos furibundos, en los que el, nada podía ser el, el portero palos de Cobreloa. Como Arroyo, sí. en este tres turnos eh, hace un, un par de regates, se saca de dos marcas chilenas, aunque... Aunque no, no, no es que le cubrieron tan férreamente. Bueno, la cosa es que se perfila desde unos 25 de metros y saca un remate tremendo. Este en cambio fue por encima del portero. 3 por 1 parecía que la historia estaba lista para Barcelona. Pero... pero Asomaron pero, pero. las inconsistencias defensivas de Barcelona. Los dos goles que marca Cobreloa tienen que ver con problemas a la hora de la salida, justamente. Porque a ver, el, el primero. El primero es una mala. un mal sincronismo entre Amaya y Rusvelo Yola que retroceden mal la pelota. Y, y, y se la roba a la gente de Cobreloa. Un delantero que estaba solo realmente. No se entendió bien cómo pudo marcarles. Eh. cómo es este. este jugador. Troncoso fue ¿no? el que hizo la primera Edison para el Cobreloa. El primer gol de... El casi, ah. casi, casi. Dime. A ver, el primer gol de Cobreloa Díaz. Troncoso hizo el tercero. El no, que sí es tienes de... razón, el primero fue de Díaz. Cierto el es. segundo viene de Juan Abarca. Este es, es un gol un poquito raro. Confusión en el área, rebote, rebote. Sí, pero am ambos decía yo que fueron de co inconsistencias defensivas, porque el, el de Díaz es producto de retroceder mal la pelota, la recupera. Y va y dispara pronto, tan pronto como tuvo el balón, se apresuró a marcar el gol. Luego el otro es el de rebote que lo marca ahí sí troncoso. Ese también, por ejemplo, son varias pelotas que se pa pasean vivoriantes ahí en, en el área, luego de un tiro de, de un tiro lateral. Que la defensa de Barcelona no atinó a despejar. Eso. Es un es algo de lo que parece luego molestó también a, a Costas, ¿no? Mucho reclamo y, e incluso lo mencionó en, en la rueda de prensa y con eso se ponía 3-2. El tercer gol también de Cobreloa es otro error en la salida, otro problema de atrás para adelante porque Eraso recupera un balón fácil, tenía muchos compañeros a los que pasar, pero él quiere hacer un poco la personal, una finta más y salir jugando por pecar de elegante. Perdió la pelota. Bueno, esto estamos hablando ya de la segunda etapa, Edison. Cuando Barcelona se fue con un, un, un 3 por 2 se había ido, regresa al segundo tiempo y le ponen el empate. 3 por 3 en esta jugada en la que Erazo falló de manera sorprendente. No, nadie esperaba, ni siquiera los señores de Fox Sports en la transmisión esperaban que Barcelona... Se diera tanto el balón y la iniciativa a Cobreloa. Y es que es cierto, en la segunda etapa manejó mucho la pelota el, el equipo de Calama. Que tuvo en jugadores como Lima, como Díaz, como Troncoso, los más participativos. Eh, luego perdió fuerza. Le tocó hacer cambios obligatorios al técnico. Porque salió Troncoso, salió albarca y con eso se vio mermado eso permitió además que Barcelona ya viéndose con el 3 a 3 tuviera que acelerar y volvió a incrementar su volumen ofensivo su volumen de juego bueno, eh, sí y, y Barcelona hace cambios ofensivos ¿no? entra Ama eh, Matamoros por Amaya un volante más ofensivo, entra otro delantero Ferreira sacando un defensa Saucedo Barcelona se echaba el resto en este partido eh, que bueno Se, se puso muy complicado, Cobreloa eh, te había dicho en la primera etapa este cuadro fue mejor visitante que el local frente al Tacuarí y aquí también parecía ser lo mismo, un, eh, un cuadro que tiene mayores virtudes un poco esperando antes que, eh, como es esto, proponiendo el juego y después de todos estos cambios y demás llega, eh, poco después de la entrada de Ferreira Llega un tremendo golazo de Damián Díaz, una chilena una otra vez de chilena Damián Díaz, un, una jugada un poquito similar a lo que fue ese partido con el técnico, el centro de Jairo Campos, si más no me equivoco. Se había lanzado, es que Barcelona tenía que movilizar pelota parada, habían subido los defensas, un poco la desesperación, era minuto 73, creo, algo así, y estaban todos por arriba, y Campos hace una pequeña finta, centra preciso... A lo Méndez, a lo Ulises de la Cruz, no sé. Y le llega pues a la cabeza de a la cabeza. <risa> era como para la en cabeza. En teoría debería digo. ser a la cabeza, no, eso te ¿no? digo. Pero... Era como para la cabeza, pero, pero también es no vale De lente. resolver de resolver las cosas por la vía fácil, ¿no? Tiene que hacer grandes acrobacias, y, y con esto marca un tremendo golazo, y, y esto es esto es histórico, pues sin duda, marcas una clasificación dentro de un partido que, que había ten, tenido toda clase de emociones, victoria, empate, victoria, empate, se veían las cosas complicadas, y llega el, la clasificación final se, mediante semejante golazo, y estas son de las cosas que sin duda... Una vez más le permiten a Barcelona afianzarse como el número uno en, en el corazón del, del futbolero ecuatoriano. O sea, el, el equipo con más hinchada del país. Es que no hay, no hay otra forma de describir esto como espectacular, épico. Un 4-3, un partido muy bonito con varias incidencias en ambos lados y que termina con un con broche de oro, sin duda, con este gol de Díaz. Barcelona no, eh, también estaba un poco presionado por no quedar mal, pues eh, ya habían clasificado los otros tres ecuatorianos sí. y, y no, no era justo, pues hubieran venido las cargadas terriblemente para la gente amarilla, así es que hubieran sido los únicos que quedaban mal dentro de todo lo que fue esta jornada de Sudamericana y los ecuatorianos. Sin duda, sin duda era esa la presión, ya había pasado todo lo que sucedió previamente y la presión era notoria, además que la gente también estaba empujando y sí se veía la desesperación en Barcelona a partir del 1-0 eh, se evitó el chance de cobrar penales y como oh, un sí. empate que aparentemente puede ser cómodo de visita, con méritos y todo, cuando Barcelona incluso lo pudo ganar allá se termina complicando porque resulta que el 1-1 lo a partir del 1-1 todo empate lo clasificaba Cobreloa el único resultado que le servía a Barcelona era ganar mientras a Cobreloa le, le, le resultaba obviamente ganar y e incluso empatar o sea eh, es eso es lo que tiene estas modalidades que yo creo que sí le pone mucho más sabor. emocionante le ponen mucho mucha emoción bien eso en cuanto a Barcelona como tú dices es un partido que se va a recordar y que como decían en la transmisión Si no eras hincha de Cobreloa y de Barcelona, lo disfrutabas por las emociones. Y si eras hincha de cualquiera de los dos, lo disfrutabas sufriendo. Ahora, eh. Eh, si quieres analizar a Barcelona, y para cerrar el, el capítulo, muy buenas las individualidades, pero sobrepasó el brillo individual a lo que tiene que ser el espíritu de cuerpo, el funcionamiento de grupo. Barcelona quedó debiendo el partido más descoordinado que ha tenido la defensa en lo que va de sudamericana y quizá del año. De, del año, me parece sí, que Barcelona no ha recibido Incluso tres Vanguera, goles. ¿no? De... Sí, no, no creo tanto Banguera, pero bueno, y también hay que recordar que viene de de una para de aproximadamente tres semanas debe ser Banguera desde que se lesionó y no pudo ser ni siquiera parte de, de la selección ecuatoriana. ¿Qué tan qué tanto se le puede echar la culpa a costas con haber sorprendido entre comillas parando una línea de cuatro? Sí lo había hecho antes, pero ya se estaba consolidando el, el, el bloque de tres, con tres zagueros centrales y, y un poco dejó una sensación extraña esto de en un partido de bastante importancia, de vital importancia como este, retornar sorpresivamente a la línea de cuatro. Le estaba saliendo mal, no creo que por, por su planteo táctico, sino porque Eraso particularmente estuvo en una muy mala tarde. Eh, La saga en verdad estuvo, como tú decías, descoordinada, descontrolada. Fue, fue un partido que, igual como tú lo señalabas, eh, se pudo resolver porque Barcelona tiene, afortunadamente, para los intereses amarillos, buenas individualidades. Se había El dicho, caso de Arroyo es, es particular en este partido. ¿Qué puedes decir de Díaz también? O sea, eh, está presente en al menos de los cuatro goles en tres. Participa la topa. Y finalmente, qué importante fue, por ejemplo, tener esa banca que tiene Barcelona. Mira, estaba jugando bien a Maya, pero necesitaba un volante que tenga equilibrio, pero tenga más salida. Y resulta que Barcelona tiene desde los más picapedreros, desde los más fuertes, más recios, un poco más lentos, cinco clásicos como el Gordo Lucho, hasta los ocho que van más arriba, O que son volantes laterales incluso Como eh, Este Como Yola o como Matamoros Y tiene los volantes 10 Los creativos, los especiales Como Díaz Como Michael Jackson Y tiene los que pueden jugar más arriba Incluso como El joven Arroyo Bueno, ni tan joven O como José Ayoví. Entonces eso es lo que le permite a Barcelona, ¿no? Era como cada cada que le surgía una nueva necesidad la podia, la podía cumplir y cubrir con un elemento, necesitaba otro nueve, lo metió a Ferreira, que no fue malo su partido, tuvo oportunidades, incluso una de autogestión muy buena necesitaba un lateral o un tercer zaguero y resulta que Saucedo te sirve de las dos funciones y se termina haciendo línea de tres, luego lo reemplaza, necesita un volante más ofensivo, pero que también marque, lo mete a Matamoros, lo saca a Maya que es más de corte, o sea, ese es el beneficio que tiene Barcelona y por eso es que las individualidades terminan pesando tanto a la final en este club, sin embargo, no hay que dejarse no sé, embelezar tal vez, porque hay algo muy claro y es que Barcelona no jugó bien y que Gremio, sin ser el mejor del Brasileirao, es uno de los que está en, es en, cre punto. en crecimiento, ¿verdad? Es brasileño, punto. No, no, viene bien el brasileiro. Sí, está a mejorando más que nada. Eh, el cuadro de Barcelona tiene de todo, como en Botica, tú lo has señalado, y bueno, por eso le decimos que es el, el candidato al título más que nada, pero título local. El en el tema de Sudamericana, si vuelve a tener un, un partido a nivel defensivo como el que tuvo hoy, no nomás va a llegar. El gremio está en estos momentos tercero en el Brasileirao, yo creo que viene bien, va a ser un rival muy complicado para los amarillos. Eh, siguiendo los partidos de los ecuatorianos, el Batacazo, yo creo el, el más importante de de todos, el también muy histórico, es el que Liga de Loja... Eh, propinó en el centenario ganando dos por uno al club nacional de fútbol un partidazo el liga de Loja se planteó con mucha valentía y con mucha técnica eh, hay que decirlo el cuadro lojano exhibió lo mejor de su fútbol nuevamente partidazo de Feroz de Uchuari el, el planteo muy sólido muy consistente de, por parte de, de Paul Vélez muy con... ofensivo Con, eh, eh, sobre eso, es sobre todo eso. Eso hemos dicho siempre, cómo corren los equipos de, de Vélez por fuera, por los costados, balones largos, o sea, son muy ofensivos, muy rápidos. Siempre han sido así los equipos de Vélez, o sea, no es algo que nos queramos inventar ahora. Pero también ahora. tiene con lo, tiene los jugadores adecuados, ¿no? Unos velocísimos, feroces, y uchuaris. <risa> feroces. Eh, ¿Qué más puedes decir? Sí, sí. <risa> y, y, y sobre todo el atrevimiento necesario, porque que Liga de Lojas llegaba con el, con el cartel de cuadro provinciano de, de país pobre, frente al el glorioso tricampeón mundial nacional de club nacional de fútbol, pero realmente demostró so, para empezar mucha personalidad. Y no, hay, no, no importa la personalidad si es que no tienes talento, el talento también lo puso el cuadro lojano y un gran orden táctico que pudo anular las grandes eh, los Los jugadores, pues, muy importantes que tiene el cuadro uruguayo como Recoba, como Adrián Luna, gente que no manda es cualquier cosa, ¿no? Y me habías pedido música chilena el día de hoy. Sí, porque, porque ayer se, se conmemoró la independencia de Chile, ¿vo? Entonces vamos a poner música chilena. Vamos a poner grupitos chilenos, ¿no? De los, los más destacados a nivel latinoamericano. Ya vimos los prisioneros, estamos oyendo La Ley, Eternidad, álbum 1 del año 2000. Y venía lo de Liga de Loja ¿Qué, qué felicidad Que causó ayer ese partido Creo a la totalidad de los futboleros de acá eh, Así realmente. es porque Bueno, Liga de Loja no es un equipo que Tenga resistencias en nadie En Ecuador Ni con la, no sé cuál ¿Qué otro equipo hay en Loja? Ahí sí, no sabemos ah, el Yo equipo. también el, el, ¿Cómo es el JBC? El, el, no, no, ni idea El Ushuari bueno, Fútbol Club lo importante es que, lo importante es que Liga de Loja con mucho no, no sé de demostró de demostró que el fútbol ecuatoriano está para grandes cosas y que no no solo está el, el poder del fútbol ecuatoriano en los, los grandes equipos ¿no? sino en, en los más jóvenes, en los menos pintados Pero bien para y todo, y, y sobre todo con técnico ecuatoriano, ¿no? Aquí hay muy, muy, siempre hay que recalcar el, el mérito de Paul Vélez. Eh, Liga de Loja con, se adelantaba en el marcador, tanto de Johnny Uchuari a la salida de un tiro libre, la peina nomás, minuto 20, eh, se ponía sorpresivamente en ventaja el cuadro lojano. Eh, bueno, parecía para la anécdota, ¿no? Porque enseguida empataba... Nacional jugaba igual de balón detenido Adrián Luna se encargaba de empatar el partido y parecía que esto nomás era para la anécdota, ¿no? que Uchuari de pronto ya se dio el gusto de hacer un gol en el centenario siendo jovencito y ahora esperar a que no se venga el vendaval incluso verás que Liga de Loja había llegado con el arquero suplente, con Alvarado Luis Fernández está lesionado Pero no no fue un efecto tan negativo psicológicamente este gol de nacional ciertamente el cuadro uruguayo dominó el primer tiempo insistió pero encontró una saga muy bien parada hay que ver lo bien que está giovanni cumbicus por ejemplo eh, que no se asustó a alguien como coburtada eh, un zaguero que al cual aquí lo hemos le hemos dado palo pero con todo pero Hizo bien su labor, que más es, es eh, si bien lo ubican a marcar la punta izquierda, es un jugador que cumple con su tarea, no sube mucho y bloquea las opciones ofensivas del rival. El segundo tiempo del juego se volvió más parejo, Liga de Loja se, se planteó más atrevidamente, eh, bien... En la labor de Marcos Mosquera, sobre todo un cinco que a veces también es, es las funge de ocho, corta y, y genera fútbol y bueno, tenía dos torres ahí para para la definición, Walter Calderón y Fabio Renato, el brasileño no estuvo en una buena noche, incluso fallando opciones incre increíbles, pero Walter Calderón se hizo presente en el marcador, minuto 78 y eh, con su cabezazo sombrerea al portero Jorge Bava Ahí nomás quedó 2 por 1 y en lo demás el cuadro de Liga de Loja fue un sólido equipo que aguantó el embate uruguayo y se sacó un resultadazo, un 2 por 1 histórico. Primera vez que un equipo ecuatoriano gana en el Estadio Centenario. 2 por 1, Liga de Loja sigue en Copa Sudamericana. Ante el asombro de todos me incluyo. Qué gran definición la de, la de la de mamita Calderón, esa es una de las que quedará también grabadas en, en la memoria, los dos goles de la liga de Aloja fueron buenos, también hay que decir. Sí. Se han visto buenos goles. Las cargadas al Club Nacional de Fútbol, ¿no? Eh, que iba, que no, no iban a estrenar la bandera gigante por causas del clima. En verdad está terrible la cosa en Montevideo en Vientos cuanto al clima. Y ni sí, cuál. sí, por eso hoy, hoy, hoy se suspendió el partido que había entre Liverpool sí, y Envigado. Sí. Y que la vamos a estrenar con Sao Paulo, la bandera. Así es. Ah, ah, ah, ah, ah. Sí, sí. sí, sí. Bueno, la vamos a estrenar contra Sao Paulo. Bueno, pues le, le invitan ahí de pronto un partido amistoso loco y, y a coliten estrenando la bandera, porque no, el, el cuadro que va a jugar con Sao Paulo es Liga de Loja. Esperemos que ahora sí se reviente el Reina del Cisne. Eh, se hagan bien las cosas, ¿no? Pero aunque me parece que va a ser un horario más a, más simpático, un día de noche, que pueda ir toda la, la gente. Es un rival bravísimo igual para Liga de Loja. Sao Paulo no viene bien en el Brasileirão, pero no deja de ser un cuadro brasileño y, y, con... y estirpe de campeón así es, Liga de Lojan ya de un batacazo será que puede que con el segundo yo al menos siempre, aquí yo soy el lado escéptico del programa siempre y, <risa> y va a ser difícil loco va a ser difícil, pero bueno bien que ya estos octavos de final ya de por sí son muy meritorios para la escuadra lojana la verdad es que no le dábamos nosotros con el Nacional para nada, para ni siquiera nada. antes de que jueguen en... en, en... En Loja, o sea, hay que ser sinceros. Menos, no no, nos subamos cuando... nosotros a la camioneta para nada, loco. Nuestro Ninguno de los dos primer... le dábamos chance. Y menos cuando Nacional había ganado el primer partido. Aquí sí. dijimos, bueno, ya, chao nomás, bonito estuvo. Y sigue, sigue adelante Liga de Loja. Otro que ganó de visitante fue el Deportivo Quito, 3 por 1 frente a Aurora. Hoy el Deportivo Quito muestra, en, no solo en esta eh, Copa Sudamericana, sino a lo largo del año ha mostrado dos... Caras totalmente distintas en torneos internacionales Bipolares. es un equipo sólido muy convincente sí más, más, más bipolar que, que chiquilla quinceañera loco eh, con el respeto no muchada <risa> del quito bueno eh, la cosa sí pues, como como sí justamente con la cosa es que vemos dos caras el, un deportivo quito contundente sólido eh, preciso a la hora de, de, de pasar goleador etcétera, etcétera, en torneos internacionales y al nivel local, es un desastre Terrible y, y claro, los números ah, también se aplican a los jugadores Bebacua no hace una aquí en el fútbol nacional y está haciendo muchos goles en la Copa Sudamericana, es el segundo goleador detrás de Fabio Renato o sea, Fabio Renato tiene cinco Bebacua tiene cuatro Los dos los dos goleadores son de cuadros de ecuatorianos. O sea, peleándose los goleadores entre los cuadros de ecuatorianos. Realmente este momento sin ser el mejor tal vez del fútbol ecuatoriano, pero hay que decir que en cuanto a récords es muy como extraño, histórico sí, generis, Eso es para o sea, remarcar, es de sí, esos es una historia del fútbol ecuatoriano. Sí. Así no saquemos campeón que lo, igual que lo dudo, pero... Mira, el Quito tiene el 100% de rendimiento en Copa Sudamericana. Ah, claro ganó todos los partidos. Bueno, también Juli ganó el León de Huánuco y el Aurora, que no son precisamente potencias continentales, pero bueno, algo es algo, es un gran mérito. El Deportivo Quito se había planteado ofensivo desde el primer momento, llega el gol de Maxi Bebacua eh, cerrando una pinza centro de la muerte de Alex Bolaños y se paseaba. En, eh, realmente fue un paseo del Deportivo Quito, hizo un, un partidazo, el cuadro boliviano, yo le había visto que era era bastante ordenado, bastante compacto pero a la hora de defender para proponer poco y nada y sucumbió nomás frente a Deportivo Quito, el 2 por 0 llega tanto de Luis Checa minuto 35 nuevamente Checa, tiro de esquina la peina Isaac Mina Checa derechazo esquinado 2 por 0 el partido se parecía bastante sencillo pues para el cuadro para el cuadro Ecuatoriano. Y, y sí terminó siendo muy sencillo. Bueno, sí, nunca tuvo mayor apuro en el segundo. ¿Cuándo tiempo? estuvo en riesgo la clasificación del Quito en esta llave? Estuvo en riesgo cuando el cuadro de Aurora había puesto el 2 por 1 aquí en Quito. Sí, porque sí. El, el, ese resultado... No el, era del todo... 2 por 1 es bien carepescado pescado. Eh, hay, que, hay que aplicarse si es que de local sacas ese resultado en el duelo de vuelta. Y llega el gol de Bebacua horror defensivo. Le regalan el balón al Maxi. Pone 3 por 0. Totalmente relajado el Deportivo Quito. Después llega el, el descuento de Pablo Elmedo. Es Pablo, ese no es el actor hmm. Sí, sí, no, no es Pablo Almeida Sí, sí, 64 minutos El partido ya se desnaturalizó Un poco, 3 por 1 Bien por el Deportivo Quito Enfrentará al Club Atlético Tigre De Argentina Del norte del Gran Buenos Aires O más allá, de hecho Es de Victoria, pero la ciudad de Tigre Es al norte, bien al norte Bien, el Tigre que lo eliminó Al Argentino Juniors Así es. El juega Juan Luis de Nangono, que hizo un gol también, un sí, muy buen gol. Sí, ya hizo un gol y últimamente solo ecuatorianos hacen goles con argentinos. En este siglo el tanque hurtado, Caviedes y ahora Juanito Anangono. Esperemos que le siga yendo bien. Necesitamos más nuevos en la selección ecuatoriana. Emelegio Limpia empataron 0 por 0. El encuentro bravo, tenso. Limpia vino a hacer su juego. De pronto hasta se perdió oportunidades para ganar el partido. Sí, sí, sí. sí. Hubo muchos y... muchos hierros Como, oye, perdón, ya cerraste el del Quito Pero como en el del Quito cuando entró Congo Así bueno, Congo de hecho fue titular Pero se pierde una oportunidad Dos la, oportunidades, pero uf, cantadas Bueno, y, y decías acá en cambio El que se perdió fue El, el visitante Paraguayo Así es el Emelie trató de jugarle a la desesperación Por momentos lo logró pero no fue un partido para nada brillante Olimpia trató de buscar su resultado al final le fue esquivo tuvieron mala puntería el empate le sirvió a Emelec para pasar igual a octavos de final en un partido que no, no fue tan bien jugado pero lo que cuenta es el gran y valioso resultado que había sacado en la ida en Paraguay si sí, el, el empate termina pesando aquí Esos son los empates buenos cuando le marcas un gol o dos al visitante, ¿no? Ey, bueno, y Melec no pues. A tu favor. Es que Melec ganó. No, y esa era la desesperación para Olimpia. Melec había conseguido los tres puntos en Asunción. Ah, claro. Y eso le, le terminó pesando. Era el 1-0, a... pues, que, que ganó ganó ganó el cuadro sí, Paraguay. Me, me, me olvidaba. Melec se va a enfrentar a Universidad de Chile. Eh, bravísima parada. Eh, no sé si quieras analizar ahorita lo, los destinos, yo digo que el que tiene más opciones para llegar a cuartos es el Quito, que enfrenta a Tigre, un cuadro novato en, en, en estas competencias sudamericanas, esta es su segunda copa sudamericana y es la primera vez que va a salir a, de, de Argentina a disputar las mismas un equipo novato normalmente le cuesta muchísimo jugar en la altura Y esas son mis razones para creer que el Quito puede, y si es que al menos exhibe el, el juego que exhibió contra el Aurora en Cochabamba, puede pasar de fase el cuadro azulgrana, que no va a jugar de azulgrana en este torneo, dicho sea de paso. Digo eso, de ahí Barcelona tiene tiene un buen plantel, buena rotación de jugadores un técnico que sabe hacer puntitos inteligentes como dicen en Argentina de visitante hace buenos partidos esos ceros a ceros terminan siendo eh, útiles para la campaña de Barcelona pero enfrente tiene un equipo que viene progresando como el gremio que está bien en el brasileiro va a ser difícil eh... que lo tiene a Moreno Martins que lo tiene a Emerson a Gilberto Silva hijo de p... eh... chicas terrible. Sí, sí, va a estar difícil Hijo. para Barcelona. Chicas, bueno. Vos dices, eh... ¿no? Vos dices que sería el segundo más opcionado. Creo que sí. El tercero es Liga de Loja, bueno, si bien ya dio un batacazo y puedes tener muchas esperanzas, lo que Sao Paulo es un cuadro histórico, muy fuerte, no viene bien en el brasileño. está está medio peligrando el descenso, verás, pero... Pero brasileño es brasileño, y creo que, si, que, es que si es que si ya Liga de Loja manda dos batacazos, ya sería ya casi, que den de den el título, divino. ya que le den el título de una vez. Bueno, no, no nos olvidemos que por ejemplo Cienciano del Cusco tuvo una campaña así, pero lo, lo normal, lo, lo, que, lógica, lo que dicta la lógica es que no pase ya de ahí Liga de Loja y que haya tenido una, una linda actuación, histórica actuación, y hasta ahí. No le doy como favorito para nada. Veamos si es que una vez más me tapa la garra del oso la boca. Y es finalmente, que, el me, eh, ¿me dices algo tal vez? Es que la cuestión aquí con los brasileños, por ejemplo, es más difícil para Barcelona encarar un brasileño que para cualquier equipo de la sierra. Y es por las condiciones y -y. climáticas y la movilización que se tienen que pegar hasta Loja. Recordemos todo para Sao Paulo lo complicado que es, bueno, de, de, dirán de lado y lado, ¿no? Pero para los brasileños me parece que va a ser más incómodo venir acá que para la Liga de Loja e ir a visitarles. Eso es... Bueno, así. es que ya tienes que llegar a la altura, tienes que pasar un montón de dificultades. Y llega pues a Loja. Sí, estaban eh, haciendo refacciones en el aeropuerto y toda la cuestión. Baratza, eh, eh, depende de si amanece de buen genio el clima de ahí, si no te toca ir en camello desde Cuenca, está, es, es difícil. Pero bueno, eh, la cosa es que yo igual no le veo favorito a Loja. Finalmente el menos favorecido para mí es el club Sporebelec porque le tiene enfrente uno de los cuadros más poderosos de América como la U de Chile. Y porque San y los conoce pues eh, y sabe por dónde flaquean muchos de los jugadores del plantel eléctrico. Para como viene Morán dirán no hay peor cuña que la del mismo palo y les das el gol además. Puede ser. Bueno, no ya, ya sería especular demasiado, pero sí, para mí el menos favorito es de Melec Yo decía que octavos pasaban dos, como mucho tres, pasaron los cuatro, esperemos nueva que nuevamente yo me equivoque. Yo aspiro que como mucho pase un... Dos, dos como, pero ya... ¡Qué bestia! Ya de milagro. Para mí. Sí, eh, veamos yo, que. yo creo que sí puede, o sea, no sé por qué me, me nació ahora sí la... Ahora sí me subo a la camioneta. Me subo a la camioneta de Liga de Loja. Ah, pero y... tú siempre eres más optimista. Normalmente. Sí, no, sí. Yo, yo sí creo. Mira, yo sí creo. Lo, lo de Melec... Yo, ahí sí, no sé, me dirán que... Se quejará la hinchada del bombillo. Pero yo ahí sí me sumo a tu opinión de que el bombillo... Eh, la tiene mucho más complicada que Barcelona y que Liga de Loja, me parece a mí. Ahora... Barcelona con lo que mostró hoy No creo que le pase a Gremio Tiene que volver a, a embonar y agarrar el ritmo que tenía antes de la para Dijo Costas que definitivamente les ha afectado la para Porque no se sienten muy cómodos Hay jugadores fatigados, incluso más por selección La defensa básicamente que lució mal Entonces eh, tiene que volver a, a agarrar el, el ritmo A agarrar la continuidad, la fluidez que ya le estaba encontrando No creo que le cueste tanto Pero si vuelve otra vez a agarrar un nivel ascendente ante Gremio, sí podría Barcelona encararlo. Con el nivel que mostró, la verdad no. A ver, y el Quito, yo creo que al Quito le conviene realmente Hacerse eliminarse loco. loco. No sé, ya el vamos tema a ir con de campeonato nacional al regresar y ahí veremos por qué cre creemos. Y puede sonar esto a patanada, pero el Quito debería buscar mejor eliminarse. Y puede ser que así lo haga, pero verás que eh, Deportivo Quito tiene el, el camino más accesible. Tigre no es precisamente a los más pintados de Argentina. De ahí sería la cosa entre Colón y, y a ver, el octavo cinco ya es Cerro Porteño, Cerro que Porteño, acaba de golearle cuatro por cero. Yo creo que pasan los paraguayos. En cuartos, en cuartos Cerro Porteño viene bien. Yo creo que hasta ahí nomás llega el Quito. Eh, Barcelona con Gremio. Uy. Y si no sería entre palmeras y millonarios O difícil. guaraní Pero no, no, ya pasó, millonarios No, no, ya pasó millonarios ¿Ah, ya Empataron acabó? uno por uno Ya acabó, ah, ya. Pe, empataron uno por uno Entonces es millonarios palmeras esa llave Qué difícil el camino para Barcelona el, el, Es muy difícil, sin duda Si Barcelona supera todo esto puede enfrentar a, a Quito o a Tigre o a Cerro Porteño y, y como Barce, eh, Cerro Porteño es cliente de Barcelona. En semifinales lo que quisiera tener otra vez Barcelona. Sí, Cerro. Es, que, es que se puede dar Cerro Porteño con Barcelona en semifinales. Un partido clásico ya en Sudamérica. Así es, y clásico triunfo de Barcelona, tantas veces que lo eliminó. Liga de Loja con Sao Paulo, ML con U de Chile, si sí, acaso los ecuatorianos se portan bravos y pasan, se enfrentarían en un épico duelo en cuartos de final. Otros resultados de Copa Sudamericana para ya irnos a la pausa. Universidad Católica derrotó 3 por 1 a, a no más bien dicho, Deportes Tolino der, derrotó 3 por 1 a la Universidad Católica, pero ese gol de visitante del cuadro cruzado le permite instalarse en cuartos de final. Eh, hoy, Millonarios y Guaraní empataron 1 por 1 en Bogotá. Clasifica el cuadro de Millonarios el cuadro eh, en otros resultados el cuadro eh, te, te estaba diciendo no, Cerro Porteño 4, Mineros de Guayana 0, clasifican los paraguayos, en esta segunda ronda se quedaron sin equipos, sin representantes Venezuela y Bolivia. Falta saber si es que se queda sin representantes de Uruguay, eso Eh, mañana se resuelve el partido entre Liverpool y Envigado se debía jugar hoy, pero debido al temporal que arremete de tierras de uruguayas, se pospuso para el día de mañana y así es, eso es Sí. ¿ya ves entonces. milonarios palmeiras Gremio vs Barcelona, Tigre vs Deportivo, Quito, Cerro Porteño vs Colón, Sao Paulo vs Liga de Loja, Melec vs U de Chile, eh, Liverpool, Buen versus vs Independiente, Goyaense contra U Católica. Vamos a la pausa. Eres mi gran ciudadano, pues tu sobrino y hermano tal nunca pueda volver. ¿Qué quieres escuchar, Eddie, de música chilena? No sé si por ahí tienes... Eh... A ver, vamos con los tres. Ya, los tres. ¿Qué quieres? Pero de los tres, eh, de los tres voy a portarme un poco eh, exigente. No sé si tienes la, el tema Bolsa de mareo del álbum Fome. Ya Bolsa de mareo. Así es. Lo ponemos de los tres. Ya regresamos. Pues, regresamos en, regresamos el en fútbol asociados, Eddie. Torneo local. Dos fechas, dos por uno, do, bueno, ni tanto dos Un dos y, y medio y, por uno un y, un y medio, regresamos en fútbol asociados No se despeguen ¿En qué nos estarán oyendo, eso Compu, smartphone En la compu, puedes oírnos uh, en tu smartphone, te puedes descargar ¿Quién sabe algún buen la... bus? <ríe> sí, sí, lo, bus? lo descargas a tu a, a tu iPod tu reproductor de MP3 Y puedes escucharnos ahí nomás en la buceta En el auto si es que eres más Pudiente Y claro, no te olvides Subguión, arroba subguión F, -Y A, subguión En Twitter, no nos dejes de seguir ya regresamos aquí en Fútbol Asociados. Bolsa de Mareo, los tres El fútbol o su por si acaso dije fútbol y asociados fútbol, el vino porque el vino es bueno <risa> <risa> hey, bebedor, bebedor, bebedor, yo.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 Para poder hacer algo mirando caras Para poder pasar el rato Y no caigo dentro del poder juzgar ah, ah, ah. ¿Quién soy, soy yo dentro de esta pirámide social? ¿Quién soy yo dentro de esta pirámide social? Leador de ocasiones y oportunidades Regresamos en Fútbol Asociados Gracias al aguante de Metal World Porque Metal World es asesoría en software, y hardware, ...siempre Metalware... Consultoría diseño web, soluciones Metalware... software, y hardware. Kalor, pression, monotonia av min existens. Mi... Vi är även här tack så mycket Electro <risa> uh. Supplies. Electro Supplies, Electro Supplies. ...repuestos de electrónica, repuestos de electrónica... y automotrices bajo till dig. Tillbaka till dig. Tillbaka till todas las autopartes que no encuentras en el mercado local. Aquí te espera, la calle, de y eh, estamos aquí para hablar desde campeonato ecuatoriano, se jugó media fecha hoy, tuvimos a partir de las 15 horas mientras había también Champions League, los juegos de Manto Olmedo, La liga de Quito ante el Macará y el técnico universitario ante el Independiente del Valle. Victoria del Manta. Era temporalmente puntero al ganarle al Olmedo allá en, en tierras manabas de Edison. No, no, le, le, faltaba, le faltaba bastante. Ah, no, no, era, segú, Manta. era estaba, estaba ubicándose atrás de los... Me confundí. No, le eh, faltaba estaba? bastante. Sí, sí, sí. sí. Quién ¿se, se podía estaba, jugar se la estaba punta ayer para medio. segundo, el que se estaba jugando la punta ayer medo y el partido el partido era bastante aburrido por dios era eso y mientras al frente tenía Champions League dios mío el primer tiempo bastante flojo pocas opciones en los arcos poco prolijo partido un poquito más el cuadro atunero pero no mucho más. El, la, el perjuicio para Olmedo principal fue que se quedó sin dos hombres en su alineación titular en el término de los primeros 45 minutos. Esto le, perj le perjudicó pues al cuadro de Riobamba en el segundo tiempo, que se dedicó a aguantar el embate del Manta, obviamente, viéndose superiori con superioridad numérica, el cuadro alzunero buscó la del triunfo, no se daba, estaba muy bien encerrado atrás el ciclón de vez en cuando el contragolpe cada que le llegaba una una, una balón, un balón, pelota a, a Sanjurjo causaba estragos en la saga Manavita. Este es un gran jugador sin duda, el número 10 de rapada cabellera argentino, Fernando Sanjurjo. Pero el, pesaba esto de no contar con dos jugadores... Poco a poco el Manta se fue rinconando, Sánchez salvaba un montón de balones increíbles hasta que ya no pudo más la resistencia del cuadro de Riobamba. Un golazo de Francisco Rojas, minutos 72, desde unos 30 metros debe haber sido el remate, lo vence a Robinson Sánchez, yo creo que es todavía Robinson Sánchez que le dispara de lejos, le, le tienes y es clase, para mí sigue sí, siendo clásico el gol que le haces a, a, a este arquero uno por cero, el Manta se veía aliviado y, y con más confianza para buscar aumentar cifras, llegó enseguida el segundo gol, Enrique Romaña después de un córner y confusión en el área, era una victoria tranquila hasta ese momento para el cuadro de Manta Fútbol Club, pero después Jacob Murillo hizo un, un bonito gol sombrereándole a, a Rolando Ramírez, minuto 84 ponía un poco más de drama, el Olmedo sobre el final con todo y los dos jugadores menos, persiguió el empate, lo buscó, no le dio más de tiempo, un triunfo que no sé qué tanto lo festejen en Manta, pero se lo festeja mucho en Quito, el Deportivo Quito y el Nacional respiran aliviados con esto, pero con el buen juego que está mostrando el Olmedo, la verdad es que no se merece defender, está, ha hecho el mérito adecuado, no se le ha visto malos partidos, tal vez el que fue con Emelé, que fue bajo, el que jugaron en Guayaquil, y de ahí todos han sido bastante buenos partidos y sobre todo se les ve ganas de, de evitarse el trago amargo del descenso a los jugadores dirigidos por Oscar Pacheco. Y por ejemplo en este partido a pesar de perderlo, estuvieron a punto de de, de conseguir el empate Ellos sí, claro, peleando por la punta, el Olmedo estaba peleando demasiado, la racha que tenía el Olmedo le había llevado a ser primero en el campeonato, una totalmente extrapolada la situación del Olmedo, pasar de estar peleando abajo, de haber sido el no, último. No, ni siquiera peleando, sino siquiera... descartado, no, no era ni peleando, estaba sí. ya descartado el Olmedo. desahuciado el Olmedo ya... Eh... Casi había que recogerlo con una pala mecánica nomás a todo el plantel del de Olmedo porque no ponía resistencia alguna. Ahora pasar a pelear la punta, entonces, eh, cosa de, loca cosa, de cosa loca, cosa loca, cosa loca, cosa loca, perdón. Bipolaridad total y finalmente terminamos aplaudiendo me parece el espíritu que tiene el equipo de Rebamba. En este partido también, ya que nunca bajó los brazos. Eso sí, la tristeza una vez más del estadio puro cemento. ¿no? Y... A las 3 de la tarde es tan difícil. O sea, ya, ya es, es imposible. Ya en los partidos de la selección es porque se paraliza el país y tanta cosa. Pero una jornada de trabajo normal, un manto al medio, no... No va a llevar mucha gente, la mayoría está trabajando, y es, es complicadísimo estos horarios. A mí al mí, mí claro, me sirvió muchísimo, pero para que no que se no me amontonara todo. Luego pero... más tarde teníamos el juego de Liga de Quito. Para no, mí este no... era el partido de la fecha, se sí. jugaba la punta del torneo, dos equipos que venían con eh, un increyendo anímico ...ganando partidos... Eh, ...ganando volumen de juego... Eh, ...era era muy lindo este partido... Bro. ...y... No ...empezabas... En las gradas, pero. ...poca gente en las gradas... ...se jugaba en cancha de liga... ...y liga sí. venía... Eh, de, su, ...de resurgir... ...y empezaba a escuchar a la gente de la U... En, ...o a leerles en redes sociales... ...mencionando el inminente... ...la inminente, la inminente explosión... ...del cuadro Azucena... E inminente de final, sí pero con el resultado que le que saca Liga yo les dije un poquito en broma un poquito en serio Liga se rehúsa a ser campeón no mismo quiere pero estando en su mejor momento cae cae un momento igual preciso no digamos que por el rival en teoría sería por el nombre del rival sería una caída fea pero el Macará está jugando buena pelota Es al igual que el Olmedo El equipo que está haciendo también los méritos Para salvar la categoría Y, y... la definición Va a estar infartante sí sí eso Yo ya estoy alquilándome y mi tanquerito Y ya estás empezando a tomar Un tanquerito de Valeriana Ya me estoy parqueando aquí en mi calle por si acaso ¿no? Y me va oxígeno, estar... un tanque buen ah, surtidor estar... por ahí Va a estar terrible Estoy Y eh... Liga se adelantaba en el marcador un tanto de cabeza de Echeverría, centro de tiro libre de Pablo Viti minuto 27, parecía lo lógico, lo normal. Liga era el que proponía, pero no era tan dominador siguiente. de este partido. Sí, bien bien por el paraguayo, que, que no le veíamos con buenos ojos, no, no parecía que rendía mucho eh, para el cuadro de la U, pero está empezando a hacer goles. Como habíamos dicho, un volante más suelto es lo que él... ...se esperaba y de su juego y así está mostrándose mejor... ...está haciendo los mejores partidos desde que tiene mayor libertad, ¿verdad? quién le cubra las espaldas y él teniendo proyección ofensiva... ...no está el tanto para la lucha... ...finalmente con mayor libertad marca goles... ...y ganaba así Liga, aparente tranquilidad de eso... Así es, eh, se ponía en ventaja Liga... Que eh, se embargo, el más. Terminaba el primer tiempo así eh, Con una victoria Se podría decir que justa Pero igual Macara estaba buscando su partido uh, Un buen partido De Marcos Pirquio Que le vemos eh, una completa Resurrección en este fútbol ecuatoriano Tras su no tan buena salida de Deportivo Quito está aportando mucho en la delantera hay que ver lo, lo bien que, que están jugando en estos momentos Omar Guerra con Johnny Valdión siendo gente que era delantera pero están poniendo un le de un en oficieres en Domingo Martínez también su reaparición fue importantísima para para esa labor mixta Y el Macarán en segundo tiempo controló bastante bien las acciones, era un, sobre todo es un equipo que sale jugando, que es lo importante, que tiene gente que sabe con el malo, que maneja bien, el caso de Omar Guerra, el caso del Pichón Quintero, un jugador muy potente, muy veloz, causaban ex, eh, estragos todos estos jugadores. Y el por un lado el cuatro... iba a Valdión, por el otro iba Pichón Quintero, doble este punta cuatro... de lanza. Era parejito, ¿no? Eh, oportunidades para Liga, oportunidades para Macará llega un tanto, el tanto del empate eh, fue, eh, Domingo Martínez de golpe de cabeza tras tiro de esquina les agarra a, a despistados a los jugadores de Liga de hecho le agarra despistado también a un juez de línea porque no había no había señalado el centro del campo de juego, Se hubo discusión pero al final se contó el gol de El jugador paraguayo era el uno, era el uno por uno que, que ponía este partido sumamente interesante, un buen ida y vuelta, pero cada vez mejor controlado por parte del cuadro ambateño, lo supo anular, al, supo anular las salidas, tuvo que tuvo que vamos a cambiarle a Reasco tuvo que ponerle al Paturrutia por Ceballos Enríquez, ni así funcionaba, lo puso al Taka Bieler totalmente anulado, a Nahuelpan también le hicieron la vida imposible, y cada contragolpe realmente metía mucho miedo, con la, la velocidad de, de Omar Guerra, la velocidad mental más que nada, eh, la de Valdeón sí, trasladando, eh, trasladando el balón con, eh, mediante su carrera, El Eduardo Bone fue una variante muy interesante que también le dio dinámica al cuadro ambateño y Marcos Pir que es un jugador que es, que es, es un 9 que también sabe muy bien partir desde un par de metros más atrás y hacer mucho daño a las defensas entonces viene el, el, el, la jugada final eh, pase de Eduardo Bone largo contragolpe, Marcos Pirquio remata cruzado, esto ya era minuto 91 2 por 1. relativamente la sorpresa y Macará se lleva tres importantísimos puntos porque primero se aleja de los puestos de descenso, segundo está primero y porque no ambicionar con una final no está nada mal para el Celeste y podría ser, como tú decías Pirquio, amargándole la vida a Liga como siempre Una sí, costumbre Pir del argentino. Pirke es un experto en, en no hacerle enemigo, en la casita al cuadro universitario. De y bueno, entonces, ese fue el segundo partido. Terminó un poquito antes del que llegaría a darse más... ¿no? Ver, Eh, tal vez para cerrar lo de Liga feo, cómo, cómo se terminó el partido con los insultos y todo el problema, eh, la hinchada sí está molesta. Sí, está Sobre muy todo... ansiosa la hinchada de Liga porque eh, tras, tras una campaña que se podría decir mala de, de la U, de pronto estaba sacando un par de buenos resultados, de pronto estaba surgiendo y llega este masazo anímico. En el mejor momento de Liga, dentro de lo que ha sido un conflictivo año, llega esta pérdida de local que, claro, no sienta nada bien ¿eh? en las filas universitarias. Y entonces lo que pasa también es que Liga se cede puntos y de local ante un posible rival en la pelea de lo que sería el título, que era lo que ambicionaba Liga, o sea, llegar a la final, ser primero en esta etapa. Pierden y pierden ante rival directo básicamente esa es la cuestión el, el, lo terrible para Liga es que el objetivo de estos momentos era consolidarse en la cima de la tabla de posiciones viendo que sus rivales están ocupados en Sudamericana y no han cumplido con sus partidos caso Barcelona, caso Emelec y Liga no está arriba y a sus rivales directos en la búsqueda del título les sobran partidos los Liga ya los ha completado. Entonces, el panorama mmm, vuelve a ser desalentador desde ese punto de vista para los universitarios. Luego juega el técnico universitario si la masa no... en la ciudad de Ambato. Otro partido con mucho cemento en las gradas de día. Es, Así es, y... de mucho cemento en las cabinas también Porque fue muy difícil seguirlo periodísticamente poca gente quiso darle balón a técnico universitario que tras una aparatosísima caída en la hoja ya lo estaban empezando a sepultar con esta goleada que le infringe el independiente de nuevo se mete a la, a la pelea para evitar descender aquí está último y, y tiene un montón de problemas la cosa es que eh, no se vio este partido se, se, se siguió por radios y demás radio de Sangolquí ¿no? Escuchando por ahí los goles más o menos también Ajá, he eh, escuchado los goles en Radio Zangolquí Que se lamentaban del el pésimo, el muy pobre rendimiento del cuadro eh, de, Justamente del cuadro de, del Valle del Independiente eh, Desde es, la segunda etapa viene en curva descendente No hay quien lo pare Así es, eh, lo, el tema de los brasileños fue carrera de caballos parada de burros No han vuelto a demostrar un, un gran nivel Mudavio come banco, ha dado no hace goles hace rato y hoy salió expulsado. Los goles de técnico universitario Aurelio Nazareno al minuto 6 eh, Wilfrido Vinces, al minuto 65, Juan Arraya, minuto 80, una goleada que todavía le devuelve la esperanza al técnico que sigue último y reúltimo y, y, y igual cuesta arriba, cuesta arriba la cosa, porque sobre todo no gana de visitante, a de ese en ese partido con Barcelona les esquivo los puntos, sigue teniendo problemas serios en defensa. Pero bueno, esto todavía le pone candela al, al torneo local. Esos fueron los partidos que se jugaron el día de hoy. Pero recordemos que también hay juegos que se postergan una vez más. Barcelona el Nacional, el Quito Emelec, partidazo. Y Cuenca, Liga de Loja. Tres Esto... juegos que se terminaron postergando. Y sabrá Dios cuándo se los puede jugar porque... Con el buen pie de los ecuatorianos en Sudamericana se posterga y se posterga y se posterga. Y, se posterga. y vamos a terminar teniendo de a tres y cuatro partidos por semana. Segura. El, sí, las fechas se, se van a apretar así de simple. Y sobre todo porque yo no quiero quedarme sin vacaciones. <risa> no mentiras, bueno, que de por ahí eh, el torneo está previsto para finalizar el 16 de diciembre que se extienda al dicho que se finaliza ese día y punto así porque así que se llegue al 30 no no me no me no me quejo si se pasa para enero protesto no creo que suceda eso tampoco ojalá bueno eh entonces acabó la fecha 11 vamos a otra pausa musical Estamos oyendo un poquito de funk y rap, todos esos ritmos que gustan mucho en lo que es la cultura popular moderna de Chile. Chile yo creo yo es la capital sudamericana de lo que es los ritmos de funk y demás. Y de muchísimo rap, muchísimo rap, no hay duda. la cultura de ese estilo allá en Chile. Ahí, bueno, hay un tema, no sé si te parezca oportuno soltarlo, es una combinación del guanaco en sí con Saturno. Saturno, que fue integrante de Tiro de Gracia. Eh, así es. Un tema que se llama Le llegó el cantante. No sé si quieras, te parece... Dale, dale, dale, dale. Ahora que andamos algo así dale. más rap y toda la cosa. Dale, okay. dale. Y, y Guanaco Zambateño. ¿no? Claro, Ambateño. Entonces ya, en honor a Macará, vamos con Guanaco. <ríe> no diga eso, la hinchada de Liga se reciente. Bueno, pero el ganador fue Macara, loco ¿no? Si fuera el ganador Liga, le pusiéramos ¿Quién es hincha de Liga? ¿Fausto Miño? Miño No, ni así ponemos No sueña Ay, mucho por acá hay Miño, mucho, pero, pero bueno, ahí vamos con este Creo tema Saturno con Juan Juanacum, fit Saturno. Saturno Llegó el cantante, a ver si les agrada el tema Ya regresamos al Fútbol asociados. Espacial, Ecuador, chile tir yeah, pato latino americano Yo tengo el estilo letal que logré cultivar Por años dedicado a mi talento pueda llegar a coronar Aquí estoy 13 años desde que empecé el camino Dando flow exquisito como el vino fino Me guía al instituto, igual que al principio sigo en el sitio, los pies en el piso, la frente en alto Y la mente en el infinito Yo represento mis colores, mi nación Yo puse al Ecuador en el mapa del rap latino De corazón para mi pueblo Con orgullo y talento lo represento Sonido concreto, sin fallo, directo La voz en el tiempo, sonando, moviendo, mezclando Tocando, llegando, predicando sentimiento, Llegó el cantante del pueblo Para alzar la voz Yo represento a mi gente Con orgullo y pasión Te digo bro Llegó el cantante del pueblo Para alzar la voz Lo que han visto mis ojos Es tu mismo dolor Entre valles y montañas crecen las ciudades En los países latinos se repite la historia Pobreza y dolor es distinto pero parecido No más suicidio, no quiero más niños perdidos Y sin cariño en la mitad del mundo Yo vengo del principio de la tierra Donde hay desierto, hielo y pobreza Los españoles lo llamaron el paraíso Robando y matando Y con mi canto yo te voy sanando Y los malos espíritus los voy espantando Soy el cantante, militante de la paz Es más fácil hacer el mal Mi de son del corazón y lo que tú quieres escuchar Y no te olvides de mí jamás Y no me voy a callar hasta que el mundo esté en paz No seas un criminal, eso no te lleva a nada Tu arma se dispara y se roba un alma No te confundas, eso es profundo Uno versus el resto del mundo No te confundas, esto es profundo Uno versus resto del mundo soy el cantante del pueblo Para lanzar la voz Represento a mi gente, con orgullo y pasión te digo pro Llegó el cantante del pueblo, para alzar la voz Lo que han visto mis ojos, es tu mismo dolor Dedicado a mi gente que sufre, Tú que estás arrestado A los que el vicio de las manos la vida les ha arrebatado A los migrantes repartidos por el mundo entero Al padre que lucha por llevar el alimento A los niños Que crezcan sanos y que honren sus acentos a los enfermos que en un hospital Le rezan a Dios por poderse sanar a las madres que con devoción Crían a sus hijos, gracias mamá, esta te la dedico soy el cantante del pueblo para lanzar la voz Yo represento a mi gente con orgullo y pasión te digo bro Llegó el cantante del pueblo para alzar la voz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 Y asociado. Pasada, con sus Regresamos de full asociados. Gracias al aguante de Metal War. Porque Metal War es asesoría. En software y hardware, Metal War siempre a la orden. Las normas, un mi debate, mi debate, no, además de aquí, gracias. Al buen Electro Supplies. Esto es duro, esto es milicia. La sonrisa que no parece ser ficticia. Serán apartadas por nuestra noble Electro Supplies. Repuestos de electrónica y autotrices bajo pedido al 096. Más bien dicho, Electro Estaba con el cassette anterior. Electro Y hemos regresado en full Asociados A repasar la fecha De jueves, sábado De entre comillas fin de semana Porque se repartió entre jueves, viernes y sábado Una fecha viernes, Que claro. tuvo Unos partidos Bastante complicados Ah. Algo sorpresivo pasó el jueves Ese 6 por 0 que le puso Liga de Loja Técnico Universitario Un presagio de lo que podía pasar después Liga de Loja recuperándose Más bien en plena En plena explosión Pagó los platos rojos Del técnico Equipo comprometido En lo bajo de la tabla Y para su gol Diferencia esto viene a ser nefasto Eh, dos faltas penales hubo en este juego de inicio Edison, las ni, dos nos mandó adentro Fabio Renato ni bien empezaba el partido, cuarto de hora ya estaba Liga de Loja arriba dos por cero, esto estaba siguiéndolo en Radio en Bateña y los lamentos y, y la molestia era evidente puesto que eh, estaban describiendo un técnico universitario entregado en el campo de juego desorbitado sin sin mucho que hacer y, y ya lo decía ¿no? se puede venir la catástrofe Llega el gol de Carlos Ferrado a 40 minutos del primer tiempo y estábamos en problemas con, con la gente de Ambato. Iban, iban a quedarse con dos hombres menos, los del Rodillo, y esto agravaba más sus problemas. Viene el gol de Walter Calderón, minuto 52. Después autogol del Camello, Gómez, y, y, e incluso co hace gol incluso Cobrutado dice el palabra le, le le hace de menos al jugador no sé es si el primer gol y, es el primer gol que marca Cobrutado en su carrera como futbolista profesional ¿Y por vos eso dirás el último también que hace, por eso el incluso no sé si el último todavía <risa> le faltan un par de años pero es el primero <risa> no no sí sí y bueno, y bueno la, la cosa es, es que eh, Con, con mucha desilusión describían como un cuadro que se merece totalmente ir a serie B eso es lo que decía la gente de Ambato en ese momento y claro, fue un, un ¿qué puedes decir con 6 a 0? es una presentación totalmente desastrosa le achacaban mucho el, el hecho que Basualdo había se había ido a la Argentina en esta para por la mientras duró las fechas Fifas y demás uh, en que, de quedarse trabajando si sí tiene razón sí. de reclamar me parece y no sí, con un 6 a 0 a cuestas le cayeron ya golpe de cuarto gol palo y piedra bustos y, y en el posterior del partido más palo para para digo para Basualdo, para Basualdo. y sí con ah. este 6 a 0 tienes un problema gravísimo si bien lo recuperó ahora goleando 3 por 0 al independiente la pero la mitad apenas La cosa la cosa es que con, con lo bajo que se encuentra el técnico universitario de puntos en la tabla acumulada, tiene que por lo menos arrancar igual, y, y, e ir intentando arrancar puntos de visitante, de, de local no le está yendo tan mal, pero con goleadas como estas, es el principal candidato a la Serie B. Bien, había otro juego que se dio en cambio en la ciudad de Riobamba, donde el Olmedo el si Deportivo Quito. Victoria 2 por 0 del Olmedo. Aquí Qué buen anotó partido. Sousa y Ardindo Lovi ya cuando se acababa el juego, porque estuvo muy tensionado con oportunidades de empate y demás. Qué buen partido del Olmedo. Me, me, me gusta mucho cómo está jugando. Eso des, demostró demasiadas solidez en todas sus líneas el, el Olmedo, un ataque consistente con Sanjurjo como su principal eje ofensivo con Sergio Souza buen delantero, Orlindo que aquí siempre le hemos dicho que no gusta cómo juega, pero cuando es de meterla creo que la mete nomás, y eh, la, la saga también bien planteada, Él anuló los embates del cuadro azul grana, los fueron volviendo locos y... Se fue quedando sin fuerzas nomás el Deportivo Quito. Y cuando cuando parecía que por ahí podía darse ese empate... Bueno, había se había puesto en ventaja el Almedo con un gol de Sergio souza minuto 22. Este buen delantero dentro de todo el, el, el gran acierto que fue traer a todos los extranjeros que actualmente posee. Incluyendo el técnico. Almedo, incluyendo sobre todo el técnico. Un técnico que es como... Pacheco sobre todo es un técnico que, que le ha dado bastante fuerza anímica a este equipo Y en nuestro campeonato ecuatoriano es algo muy importante Sí, es muy, muy, muy, muy, muy importante acá eh, Esta fue la victoria del Olmedo, 2 por 0 Luego se jugaría ese marca, ese Macarante Manta A ver, pero eh, cerremos con el golazo de Orlindo Ayovi, Pero un balazo que ah, bueno, sí fue con descuentos incluso Al, eh, desde la esquina de las 18 yardas, nada que hacer para Boni, un balazo 2 por 0. El Olmedo fue un justo ganador en este partido. Parece que el Deportivo Quito no es que haya jugado tan mal pero se enfrentó a un equipo que, que estuvo en un juego casi perfecto. Bien por el ciclón, sigue sumando, bueno, al menos siguió sumando en este momento. Mientras tanto, el otro cuadro del centro del país que tenía problemas con descenso, pero que ahora está mucho mejor, el Macará derrotó 4 por 2 al Manta. Macará. Estos son los juegos que permitían a Macaray y a Olmedo encaramarse en lo más alto O posicionarse en las primeras posiciones Posicionarse ah, en, las primeras posiciones. en las primeras posiciones No podría ser en otro lugar <ríe> Bueno, aquí los artífices de esta victoria son los mismos Que se dan las vueltas ya en este Macara, Omar Guerra, Quintero Son Garcés Garcés eh, del Manta, pal. Ah, no claro, Carlos Pichula Quintero desde el, del Manta. La cosa es que el, el que el Macará, Empezó arrasando el partido y en 20 minutos eh, ya estaba 2-0. Si sí, ahí ven, de vino el goles de Omar Guerra y de, de Pichon de Quinter. Si sí, ahí vendría el descuento de Garcés de del Manta poniendo el 2 por 1. Primer Pero tiempo. Pero vuelve a marcar Quintero otra vez. Y Primer tiempo, en el segundo tiempo pero... totalmente favorable a Macará lo ganaba con justicia 2 por 0, el Manta parecía plantear un, un posible... Una eh, respuesta. Eh, una pero respuesta, no. Carlos, Carlos con Se Garcés... el 2 por 1, pero din... no pasó tanto para que Quintero vuelva a poner las cosas favorables al local. Colazo de Carlos Quintero. Un, un zurdazo inapelable para Rolando Ramírez. De ahí Eduardo Bone también suelta un tremendo balazo desde 30 metros. Cuatro goles hacia Macará. Muy contundencia. Buen fútbol por parte de los zambateños. Cristian Lara apiadó un poquito las cosas. Había puesto el 4 a 2. Pero Macará había mostrado un fútbol muy ofensivo. Con mucho volumen de ataque. Y se mereció estos cuatro goles. Un 4 por 2. Y sobre todo. Da, da a pensar que, que de pronto se puede meter en la pelea hacia arriba Mientras los grandes están ocupados en torneos sudamericanos está aprovechando el, Podría estar aprovechando el Macara Algo que no está aprovechando Liga, por ejemplo Y busca así el Macara salvarse del descenso El fantasma del descenso Uh, uh, que ya anda por aquí. ¿Anda por aquí por mi casa? <ríe> sí, para tu pena, sí. No, Ay, bueno, por, ese... por ahí, dos cuadras más arriba, pues el complejo del Deportivo Quito. Sí, quiere cosechar un arma ahí en por Carcelén. El sábado continuó la jornada, había un doblete en el Atahualpa, primera hora Nacional Deportivo Cuenca, que empatan uno por uno este juego permaneció así tablas durante bastante tiempo y no fue sino ya casi al final que se empezaron a mover los marcadores partido los... muy malo de Nacional eh, sin respuesta de ofensiva anímicamente perdido el, el cuadro criollo Eh, de dentro de lo positivo se podría decir que se lo vio una mucho mejor defensa pudo parar los embates de, de, del Deportivo Cuenca que siempre fue el de la actitud ofensiva en este partido y claro. todo iba bien hasta hasta que llega el autogolazo de Johan Gómez y no sé es para ponerle la tres porque ese ese remate no no venía siendo tan complicado para Bonal García y se priva a Johan Gómez y se mete un autogolazo Y ya minuto setenta y cinco. Cuando no era trato. tiempo de rechazar. Con tanto apremio le introduce en su propio arco, Johan Gómez. Era un uno por cero que ponía el A del alma a los pocos hinchas que se hicieron presentes del cuadro nacional. Que si sí mamás eh, hicieron protesta por porque en este doblete se puso a 10 dólares la popular. No entrando al estadio me parece una terrible forma de protestar por más de que no les quieras a los dirigentes. Eh, sin, para mí va, al menos interpreta como no que no, no, no darle la espalda al equipo. Si sí, eso no sé. fue algo penoso, no. No se explica. De todas formas, el Nacional recibió un buen dinero. Eh, digamos que... ¿Cuánto habrá sido la taquilla, dice? ¿Tienes idea, tal vez? Sí, sí, sí. Ya ya se me olvidó, pero por lo menos son 80 mil dólares. Por lo menos. Porque cuando fue a Barcelona Independiente hubo bastante buen entrada de público. Entonces... Me imagino que al nacional le debe haber correspondido casi unos 100 mil dólares De los 80 mil 80 mil sería la asistencia Más o menos fue El valor, no, en sí. serio, tan bajo Algo así fue Yo esperaba por lo menos que fueran unos 140 mil, 160 mil Por ahí tenía dólares. el dato pero ya ya se me fue la, la cosa es que ya con 40 balas estás bien Y eh... Probablemente recibió el nacional más de lo que hubiera recibido si jugaba solo No, de, es mucho, de hecho así fue, la cosa es que hay muchos problemas, hinchada, desencantada, eh, dimes y diretes entre dirigencia y cuerpo técnico, eh, hay deudas, se, se, ha, se ha mostrado inconform, inconformidad, Marvin Pita dice que es, espera que se acabe el año y, y se va, Marco Caicedo de ley se vaya. se fue Juan Luis Danangono, el equipo se está despedazando y si no se, y se si se salva del descenso en esta ocasión, el 2013 va a ser complicadísimo, de todas formas dentro de todo lo negro que se veía para Nacional, el panorama llega un tanto de Juan Gómez para rescatar un milagroso puntito que, que le mantiene todavía a buen recaudo al cuadro criollo, pero con ese nivel de juego Eh, es para esperarse sufrir mucho, por lo menos. ¿No lo dices que en Nacional se ven las cosas negras, más o menos? Está está terrible, está está muy complicado, hay deudas, hay malestar. De todo un poco, o sea, es, Nacional se le viene encima un aluvión, decían que Bisuete podía ser un proceso... Proceso, ¿con qué jugadores? y ninguno parece que se va a quedar. Pero no se queda nadie, pues ya Juan Anango no se va, ni siquiera se acaba el torneo. ¿Qué se puede hacer? Y con, y con el, las arcas en muy mal estado, arcas económicas, es imposible retener a jugadores de, de calidad. Lo poco de calidad que le Retenero queda a Nacional contratar. normalmente termine emigrando y, y ponte Marcos Caicedo que había sido un gran acierto de ley se regrese Melee pero es, es de ley en el doblete este más tarde vendría el partido Que llevó la gente Que además emocionó mucho Este independiente ante Barcelona Empate uno por uno Penales derrados, de de expulsiones, polémica declaraciones de Sevilla explosivas Como siempre que pierde oh, Ah yeah, ya yeah, es caliente Lo de Sevilla Ahora sí puedo decirles es Deplorable loco. Si me oye el profe que lo dudo Siento, pero no estaba en el, en el lugar correcto. Y de hecho, le, le, le mandó al pan a un a un reportero de la red, me parece. ¿Por qué a qué momento? En la conferencia de prensa cuando alega que el gol. A ver el. el penal le, para Barcelona. No, no, no, no, no, no. Hubo un. Ah, el que le anularon. Un gol. Anulado para el. Un gol anulado en, en, sí. en fuera de juego de adao. Entonces dice Sevilla, esto, esto fue un, un gol ilegítimamente anulado. Y el reportero le dice, ¿en verdad sí fue offside? Y sí fue offside. Sí, sí fue Mandado al diablo, ¿hasta dónde? No, sí, sí estuvo totalmente desencajado Sevilla. Me parece que aquí el árbitro cometió errores para ambos lados. Esos dos eh, penales mano, que se no, sancionaron. Sí para mí no, no pitaba esos penales, la verdad. Bueno... Sí. Eh... El partido Para mí Barcelona hizo un buen partido. Eh, siempre estuvo con la intención de retener el balón, de evitar que el Independiente pueda armarse y con bastante cautela, sabiendo que es visitante, sabiendo que la altura juega, le iba rotando, le iba, iba pasando de jugador en jugador con la buena técnica que tiene su mediocampo. Iba sosteniendo ese partido hasta que llegó el segundo tiempo. Y para mí era una sorpresa que el Independiente se ponga en ventaja. Descríbenos la jugada del penal. Un balón que entra a profundidad, bueno, ni tanto a profundidad, sino más bien fue una segunda jugada casi. Se cruza la pelota por las inmediaciones del área. Eh, va sin llegar a ningún receptor realmente el tiro... ...en búsqueda de Adao, quien ingresa al área y es, para a criterio particular, rosado por Perlaza, sin que Perlaza lo viera. O sea, él viene desde atrás y se, se, se topa, se roza con, con Perlaza, como el balón ya no estaba en juego, había pasado de largo. Aprovecha para pegarse su buen piscinazo y fingir una una jugada... Que sí, cree queda mucho a criterio Mucho a criterio del árbitro Y si tuviera la potestad De yo por criterio particular Decidir, no le hubiera dado penal Parece una, una jugada casual de fútbol De distracción Porque el balón andaba por otro lado Y se notó clarito que El delantero de Independiente Lo que buscaba fue el penal Lo cobra Samaniego Estaba tapando además Lanza que Suplía a Vanguera. No pudo hacer nada. Muy bien ejecutado por Samaniego. El mejor jugador de Independiente, por cierto, Samaniego. Ese era un baldazo de agua helada para la gente de Barcelona. Y le tomó muchísimo tiempo poder empatar siquiera a Barcelona. Cuando durante un momento más bien se veía que la intención pudo haber sido llevarse mejor los tres puntos para el cuadro amarillo. Pero tampoco jugó bien Barcelona. O sea, el partido en general fue muy lento porque justo era 12 del día con un buen sol y se veía yo creo que, que Barcelona no en vez partido. de correr, correr, trotaban a ratos. Pero para mí Barcelona hizo un partido inteligente dentro de lo que ha sido un verano salvaje aquí en Quito, ¿no? Oye, por tu casa yo sí, sí llovía, o ¿no? Ahora. No, no, no, no, el otro día cayeron, no sé, casi un minuto, yo no. No, porque yo tengo reportes de granizo en el sur y en el Valle de los Chillos, supongo que para Granísimo. mañana... No, qué... no, no, bueno, es bueno por, por el tema de los incendios, sí. eh, que, que, que ha sido casi, estuvo cerca de la catástrofe aquí en Quito, en alrededor de, de la ciudad. Eh, a mí sí, me encanta ya, pero... el verano, loco A mí yo sí, el sol lo adoro Y a mí me, me ha gustado mucho que este verano sea tan tórrido pero, pero mal por la naturaleza Así que ya, ni modo, yo me resigno a que vuelva a llover Y parece que ya mañana está lloviendo por el norte uh, Ojalá sea así, si ya es necesario el agua que se haga presente En nuestro seco y... Árido ambiente, güey. Hay mucho. Yo, polvo Yo, por, en... por mí, viviera en Atacama, hermano. Ah, <risa> no, el Firefox. Lobo del desierto eres. A mí sí me gusta el sol. Okay? Yo, yo, yo me defino como, como el único dark. El como el único dark que le gusta el sol. <risa> Bueno, bueno, ya eh, Siguiendo, con bueno, hacía mucho calor Justamente el sábado Y viene el penal para Barcelona Un penal sí, El famoso penal para el ídolo ¿Qué pasó ahí? Un penal mal sancionado También Se pitó mano de un elemento Que ya estaba más bien desguarnecido Y lo cobra Ferreira Y nuevamente mal, pierde mal ejecutado, Y lo pierde y eso causó la ir en linchada y la Herrera, burla en el resto quién se ganó un mismo ya la, la, la resistencia quién mismo cobra penales en Barcelona ¿verdad? nadie y decían ah. ojalá no se vaya a Barcelona a penales porque con cobrelo a chao así de rápido y capaz sí. hubiera pesado una definición algo sí así. porque el momento psicológico en los penales Nervios. está un poco complicado nervioso eh, sin embargo Brian de la Torre pone el empate al minuto 85 ...rebote de tiro libre... ...y una definición espectacular... ...ascona... ...se había pasado de... ...de estar salvando... ...se había cansado de estar salvando a la independiente... ...pero... Eh, ...ahí no hubo... ...no hubo cobertura de los defensas... ...básicamente... ...y Barcelona se lleva... ...un empate... ...que si bien no es lo ideal... ...le sirve para no... rezagarse porque... ...con ese puntito... Quedó junto a los mejores, quedó ahí en la punta, empatado en puntos, justamente. También hubo un juego más tarde que este era el de la fecha... Era el, el mismo partido. Deportivo Universitario de Quito. Y dos por dos. Siendo un partido vibrante, igual se jugaba a la misma hora que este. De hecho, en cada Ahí. uno de los estadios estaban pendientes los unos de los otros. Y este peor todavía eh, se reportaba cerca de casi 40 grados en el George Capo de Guayaquil. Se jugaba Ay, también tomaron, a lo... Tomaron tiempo para hidratarse los jugadores. Sí, de ¿no? hecho sí. Fue tan, fue tan... Es que jugar a la una de la tarde en Guayaquil es un crimen, hermano. No... En donde sea, me parece. Bueno, pero aquí en Quito es para... Claro, tienes el sol, pero un día nublado es fresco. Pero en Guayaquil... Bajo, siempre hace más de tre... más de 32, 33 grados a mediodía, así sea el, el día más frío del año. Es, es complicadísimo. En Vega arrancaba furiosamente este partido Ataque, ataque y con mucha vehemencia hasta que llega una falta pena, la Ejecuta Luciano Figueroa, minuto 27 Y parecía que se le venía la estantería abajo a Liga Pero más bien eh, el cuadro, el cuadro de, de Liga supo ordenarse Supo capear el temporal y atacar en forma sistemática llega un gol un poquito de rebote un poquito de buena Bastante ubicación de sí, de rebote pero es raro, no un rebote de fuera del área pero termina siendo un tiro colocado de José Ceballos vence a Wilmer Zumba y se pone el encuentro uno por uno y después después este gol en Valentona Liga que, que se adueñó del balón eh, le dio la bola a la gente que sabe a Viti eh, luego entró el Pato Rutia. Ulises tocaban y tocaban y le volvían loco Emelec, eh, este fue el mejor momento de Liga, llega cuando Ariel Pam pone el dos por uno luego de pase gol de Echeverría y Liga parecía que se llevaba unos tres importantísimos puntos no solo por por los tri por lo, el triunfo en sí, sino porque le dejaba en camino a un rival pero algo me la yo al menos sí decía algo algo me late que este que diga no gane este partido liga que era el rey del empate y estaba consiguiendo revertir el, ha tenido muchas eh, lo historias ha sido parecidas. las malas salidas de visitantes este año y sobre todo eh, eh, a liga le cuesta en el capo el siempre melé le termina haciendo algo en el último minuto excepto en las finales excepto en la final del 2010 Son Gratis, pero y terminaba Ay. siendo empatado el juego con las justas, pero ahí sí fue realmente con las justas. Bueno, una o sea, mano de Hidalgo se había si parado, mano. se había parado el juego para para la hidratación, así que se cumplían muy, muchos minutos de adición. En el minuto 95. Eh, Hidalgo eh, se le estaba pasando el balón y trata de, de, de hombrearlo pero a la final la topa creo con el antebrazo y se sanciona como falta penal la ejecuta con toda la templanza que ya la está adquiriendo Fernando Gaibor y se escribe el 2 por 2 que termina cayendo no tan bien para Liga porque tenían un triunfo muy importante ...pasa a ser un empate no tan sabroso. Fue muchas quejas por el penal, Hidalgo. ¿Tú hubieras dado esa sanción, Eddie? ¡Uy, difícil! A mí me parece que el balón sí buscaba a Red y, y lo termina desviando. Sí, creo que era penal. Claro que agrava agrava mucho más esta decisión, el tema que fue a último minuto y tanta cosa. Sí, con eso terminamos lo que fueron las fechas de campeonato ecuatoriano. Así es, eh, vamos a otra pausa musical para, aunque sea repasar los, los resultados de Champions League al regreso. Mm, está bien, vamos a ir con este tema que ya sonó un poquito de fondo. Esto es Juguete de Nemesis igual música, intérpretes, autores, etcétera chilenos. Ya regresamos en Full Asociados. Primero, rapero, ya sabes que consigo Lo que quiero, lo no siento es que te vi il vostro programma Calcio e Associati regresamos de Fuego Asociados. Gracias al aguante de Metal World porque Metal World ya en software y hardware siempre a la orden Metal World. Estamos además aquí gracias al buen Electro Supplies. Electro Supplies Eddie. Eddie. Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido en ElectroSupplies, en ElectroSupplies.net Inició la fase de grupos ya de, de la Champions, el primero del grupo D, de, si no estoy equivocado, es en el que está el Manchester United Toño Así es. fue titular de inicio a fin, si no estoy equivocado, porque en alguna parte por ahí también me, me perdí. Sí. los 90 minutos, un juego que le puse a Toño 6 sobre 10, hizo algunos regates interesantes, un par de centros, pero no todo fue tan preciso. Poco participativo, la verdad. 1 por 0 para el Manchester United, gol de Michael Carrick iniciando el partido. Es un buen inicio, verás que el Manchester había empezado muy mal, eh, empatando en casa y cosas por el hilo las últimas ediciones de Champions League. Eh, noto resultados el martes, el Porto le derrotó 2 por 0 al Dinamo Zagreb en Zagreb. El PSG, Paris Saint-Germain 4 por 1 al Dinamo Kiev. Montpellier cayó 1 por 2 con el Arsenal. El Málaga, con todos los problemas que ha tenido, le puso 3 por 0 al Zenit en en España. Milan no pudo con el Anderlecht 0 por 0. Borussia Dortmund con las justitas le ganó al Ajax 1 por 0. Olimpia eh, Olympiacos cayó en Grecia 1 por 2 con el Schalke Nulfia El duelo del, del martes fue este de Real Madrid 3 Manchester City 2, que lo tuvo en ventaja al cuadro lo, eh, al cuadro inglés. Pero realmente el Manchester diría el Real Madrid es un cuadro Hay que decirlo, es un cuadro que de, de que de estas se sabe muchas y, y faltando poco seguía 2 por 1 el, el partido favorable al City, llegaron los goles, golazos, primero de, de Marcelo un, a ver, déjame acordarme, fue Marcelo y había empatado Pipito Higuaín después Marcelo sacó un tremendo remate eh, esquinado y al último Cristiano Ronaldo se convierte en el héroe ya eh, para que dejen de estar triste 3 por 2 victoria del Madrid sobre un Manchester City que por más paso que tengas mucho más novato algún otro juego que tengas por ahí? Miércoles Chelsea 2 Juventus 2, la Vecia Señora le pudo remontar un 2-0 abajo al cuadro actual campeón, 0 por 0 Celtic Benfica, ya habíamos dicho Manchester United 1 Galatasaray 0, Braga 0 Cluj rumano 2, relativamente batacazo, el Lille perdió 1 por 3 contra el Bat, el cuadro más divertido, sorpresa del cuadro bielorruso, Bayern 2 Valencia 1, Barcelona 3 Spartak de Moscú 2. Eh, no lo vi tiempo, estaba viendo más el del Manchester Así que no podría hablar mucho Shakhtar Donetsk 2 North Island, Danes 0 Y la Champions League Que es consumida Constantemente por el público Quiteño ...público ecuatoriano, supongo... Oye, por redes sociales se pelean, alguien manifiesta su amor por el Chelsea, cásate, aguante el Arsenal, ¿no? <ríe> que la Juventus... Es, es una cosa de locos, ¿no? La Champions... Sí, acá muy, muy, muy seguida, muy consumida... Como no juegue Liverpool, me vale carpeta, no mentira, y ojalá gane el Manchester United, sobre todo por Toño Valencia, no, nada más... momento Edison. Tablas de posiciones. De cerrar el programa. Vamos con tablas de posiciones. Próxima fecha aquí en fútbol y asociados. Tabla que está realmente interesante. Primera, segunda etapa. El puntero es el Mácará con 21 puntos y más 5 de gol, diferencia. Segundo es Barcelona con 18 más 7, tiene dos partidos pendientes. Tercero es el Olmedo con 18 más 6, el cuarto es Manta con 17 más 3. Quinto el Olmedo con 17 más 2. Sexto el Emelec, 17 más 2 también técnico universitario séptimo con 3 y menos 8 ¿Me mientras el nacional es octavo con 9 y 0 noveno es del cuenca con 9 y menos 4 Décimo la liga deportiva universidad de loja con 8 y 0 décimo primero independiente del valle con 8 menos 8 último el sociedad deportivo quito Con 4 y menos 5, el campeón vigente, defensor del título, está último en la tabla de la segunda etapa. No, todavía con acumulados, ¿no? Desde la próxima la semana próxima? vamos a hablar con, con tabla acumulada y vamos a traerle de vuelta después de sus largas y merecidas vacaciones al fantasma del descenso. <ríe> Anda eh, del Triángulo de las Bermudas, creo que me dijo. Así es, llega eh, la serie B. El, eh, primero vamos con resultados, el, el, el, el Los resultados, Inbabura derrotó dos por uno al Rocafuerte, el Ferroviarios derrotó dos por uno al Musugruna, Azogues y River Plate empataron 3 por 3 U Católica venció 3 por 1 a Valle del Chota, Espoligres empataron 0 por 0 Quevedo y Ute del Cotopax empataron. Uno por uno. Grupo A, las posiciones. Primero, el Deportivo Quevedo, 16 más 5. Segundo, la U Católica, 16 más 4. Tercero, Grecia, 14 más 8. Cuarto, UT del Cotopaxi, 10 menos 2. Quinto es Polinueve, menos 1. Último lugar, Valle del Chota, 1 menos 14. Grupo B. Primero va el River Play de Guayaquil con 16 más 8. Segundo, el Ferroviarios con 13 más Segundo, el Ferroviarios con 13 más 2. Tercero el Limbabura, once menos cuatro. Cuarto, Lasogues, diez y dos. Quinto, el Roca Fuerte, siete y cero. Sexto, Mushukruna, seis y menos seis. El ascenso. Eddie. El ascenso, segunda categoría zona 1, el Aucas está con 20 puntos, cerca de la clasificación, Pilahuin Tío con 14 Club Alianza con 12 hasta ahí nomás llegan, el grupo B de la zona 1, Juventud Mineras primero con 14 puntos, Pelileo con 12 y Cuniburo con 12, peleándose ese segundo lugar, zona 3 grupo 1, grupo A Alfaro Moreno primero con 16 puntos, Orense segundo 14 Estudiantes de Azuay con 13 tercero Grupo B, el Municipal Cañar con 16 puntos, ya clasifica a, a los hexagonales finales de ascenso. El Deportivo Bolívar con 12 y el Estudiantes del Guaya con 9 son los que por ahí siguen peleando la situación. El, la Zona 4, Grupo A, el Águilas es primero con 16 puntos, Santa Rita segundo con 13, La Capira, Liga de Puerto Viejo tercero con 10 Es terrible, la, la liga de Puerto Viejo tiene que apelar casi a un milagro para clasificarse a la parte final. Habíamos dicho que este grupo iba a ser muy complicado. Grupo B, Delfín primero con 16 puntos, Venecia segundo con 15, 3 de julio tercero con 13. Bueno Edi. Y sí, bueno, hemos próxima repasado fecha. todas las tablas de posiciones. Nos vamos a la próxima fecha. Déjame revisar los árbitros sobre todo y las fechas en, en sí. La fecha 12 se jugará casi toda en domingo. Tengo una duda, pero parece que finalmente el Barcelona, el Nacional, más bien dicho Barcelona, se va a jugar en domingo mismo. Eh, ¿Tienes algún dato por ahí que, que diga lo contrario? No ni idea la verdad bueno con lo que tienes ya informado o programado vamos haciendo lo que será la siguiente fecha previa iniciamos bueno arrancamos con el encuentro entre MLEC y Deportivo Quito esto va a ser el sábado 22 a las 17 horas en el George Capwell con arbitraje de Alfredo Stalin y Triago gana el MLEC 2-0 ¿Qué opinas de Di? Gana Emilek pero 2-1 Continuamos Siguiente eh, juego. Eh, Así es, en el Estadio Olímpico Atahualpa Uno de los cotejos de la fecha muy Vibrante y, y Espectacular Siempre es un partido interesante este Nacional Versus Barcelona Sporting Club A priori domingo 23 a las 12 del día Por ahí se había rumorado que se le cambia para el sábado No creo que sea necesario Puesto que Barcelona juega de local contra el gremio Y juega miércoles Así eh, Va para domingo a Barcelona no necesita realmente Estar reemplazando más Pues Debería tratar más bien de empezar a pagarlos Que incluso tiene diferido de alguna manera Este juego Va a arrojar un empate 1-1 ¿Qué opina? Yo eh. me juego por el empate, pero un empate más angustioso, un 2 por 2. 2 We... por 2. Continuamos en la fecha. Bueno, continuamos en la fecha también a mediodía, pero en la cancha del Olímpico de Riobamba, 12 horas, el cuadro del Olmedo recibe al Manta Fútbol Club. Un partido clave. Este, el Olmedo gana 2 por 0 ¿Qué opinas, Dedy? 1 por 0 triunfo del ciclón we do, we do. Continuamos con la fecha 12 no del día también, pero en el Bellavista de Ambato El cuadro del Macará recibe a Liga Deportiva Universitaria Habrá revancha. Se cambiarán los papeles. Bueno, no, yo creo que va el empate también en este juego. 1-1, Pony. ¿Qué opinas tú? Te juego al, plimo, al primo. Al primo. S <risa> siguiente participante. Bueno, eh, un poquito después, un poquito después. Parece que va domingo mismo Nacional Barcelona. Por mí, mejor. Menos eh, agolpamiento. No, no, de hecho, en teoría se agolpa más, pero yo tengo en cambio temas de clases aquí. Ah, claro. So. No, no puedo pelearme un día más. Bueno, no, a las corre. 12... 2 horas con 15 con arbitraje de Roddy Zambrano en el Liga Cantonal de Rumina. Independiente recibe al Técnico Universitario. Qué partido tan interesante. Sí, porque el Independiente tiene que buscar la manera de salir del bache en el que está. En cambio el técnico está urgido ya todos sabemos. Uh, que le andan rondando. Pero creo que va a ganar Independiente 2 por 0. ¿Qué opina Eddie? 1-0, victoria de Independiente. Seguimos con la fecha. A las 16 horas en el Federativo o oh, Reina del Cisne de Loja. El cuadro de liga de Loja recibe al deportivo Cuenca será victoria para los lojanos dos por cero también. ¿Qué opinas, yo creo que va a ser empate a un gol continuamos ya se acabó, esa es toda la fecha Ed ya, ya déjele ahí nomás Ahí terminó la fecha. Sí, terminó la fecha. Así es, ahí termina la fecha 12. Y, y esto cada vez viene... se pone más dramática la cosa. Nosotros nos vamos. Esto viene siendo todo entonces por fútbol y asociado. Gracias por su atención, esperamos haberlos divertido e informado. Hasta la próxima. Hasta la próxima semana. Che, esto es fútbol y asociado. <risa> reality yeah.